Sea, te habla Jairo Fonseca y hoy estamos con un nuevo episodio del podcast en simple.com. Hemos iniciado una serie de episodios del podcast en los cuales vamos a entrevistar a personas que de alguna forma están relacionadas con la astrología para conocer diferentes enfoques, diferentes propuestas eh, y también conocer a los seres humanos que están detrás de estas de estas inquietudes en el campo astrológico y hoy tenemos un invitado muy especial ya lo hemos mencionado en anteriores sí. podcasts, en anteriores publicaciones en el, en el, en el podcast y pues sin más preámbulos hoy estamos con Carlos Enrique Cuentas hola Carlos, ¿cómo estás? hola Jairo, ¿cómo te va? ¿qué nos cuentas? <ríe> no, mentira, pues chiste muchas mal. cosas es un bueno tener ese apellido Sí, no, hasta, ahora caigo, hasta ahora caigo en cuenta. Sí, claro. Y es único, te cuento que este periodo en Colombia solo están en la costa, porque cuentas en Colombia vienes de la costa, de Sabana Larga sobre todo, y parece ser que es de origen eh, africano, marroquí, una cosa así entonces. Qué ah, ¿No le creo. Entonces usted tiene descendencia costeña? Sí, señor, mi padre era costeño, mi madre era valluna, de familia paisa. Okay. Bueno, no hace... Para las para las personas que no que no residen en Colombia, Colombia tiene el privilegio de tener dos costas, la costa pacífica y la costa atlántica. Normalmente cuando uno hace la referencia al costeño se refiere a la costa atlántica, ¿no? Aunque pues Siendo so, estrictos en semántica, podría ser cualquiera de las dos, la Pacífica okay. o la Atlántica. Sí. Y Bayuno es el gentilicio que hace referencia a las personas nacidas en el departamento de Valle del Cauca, cuya capital es Cali. Entonces yes. ya estamos aprendiendo un poquito de geografía. Yo, sí. Oye, Carlos, eh, pues rico tenerte aquí. Ya como comentaba al comienzo, pues eh, en anteriores ocasiones nos habías acompañado en unas pruebas tecnológicas que hicimos un día con Juan Carlos. Eh, casualmente pues tú también eres medio gomoso de la tecnología y estás conectado gran parte del día, Juan Carlos también, y en esos momentos precisamente pues estaban tanto tú como Juan Carlos conectados e hicimos las pruebas, y pues ha sido interesante eh, dialogar, conversar, la verdad eh, las grabaciones de esas pruebas no las dejé uh, de acceso abierto porque pues eran muy técnicas, aunque se alcanzó a compartir una información interesantes desde el punto de vista astrológico y es a lo que voy a entrar ahorita en, en, en detalle eh, yo he comentado ya en varias ocasiones y tú también nos has acompañado en el 2009 nos acompañaste en el primer simposio sí. virtual que hicimos eh, acerca de tu condición física la cual yo no dejo de mencionar y de admirar porque de todos modos siempre hay una serie de creencias y paradigmas eh, para las personas que estamos al otro lado digo yo al otro lado es que De alguna u otra forma no, no hay presente, no se tiene presente esa, esa condición, o no hace parte de nuestra realidad, ya sea cercana, inmediata. Entonces, yo siempre he admirado eso en ti, pues una, una persona que tiene una, una condición física especial, y ahorita nos vas a, a, a compartir un poquito de eso. Eh, y aparte de eso, pues eh, es un ser humano que normalmente, o no normalmente, sino en, en plenitud de sus funciones, pues tiene un desarrollo De, de vida para admirar y pues para, para aprender también, ¿no? Yo tuve oportunidad de conocerte hacia el año 2000, fue, si mal no recuerdo, en octubre del no, 2000. Antes, Jairo, eso fue. Ah, el, ok. Un congreso que organizó Norberto. Yo estaba recién salido de astrología de la escuela de, de, Álvaro. de Álvaro. Y yo también ya había terminado lo mío. Entonces nos encontramos en el fue? congreso. Eso, Para, fue en el 2000. Dime. Eso fue en el 2000, en el año 2000. Sí, de pronto fue en el 2000, bueno, en el 99, bueno, algo así. El 2000 porque mi hija tenía seis meses, yo me acuerdo mucho que yo la llevé al congreso. Sí, sí. Y ella, ella es de marzo del 2000 y, y fue en octubre más o menos, sí, seis meses después, septiembre, sí. octubre del 2000. Sí, entonces sí fue en el 2000, yo pensaba que había sido por ahí un año antes, pero sí fue en el, en el 2000. Ahí fue donde nos conocimos. Y empezamos como a conversar de temas de astrología Desde dos visiones eh, complementarias pero diferentes ¿no? sí. Bueno Carlos, empecemos por el principio bueno. <risa> ¿Tú cuántos años tienes? ¿Tú tienes 50 años? 50 años? 51 años 51 tengo años, sí. un sol en Leo Un sol en Leo Ascendente Tengo, ascend, tengo dos ascendentes, tengo... Eh, Virgo Libra, porque me da corregencia en el ascendente, y tengo Mercurio en Leo, okay, en un bueno. en Entonces, mucho yo presente. Exactamente, <risa> sí. Esa okay. es una de las razones de tener eh, la parálisis que tengo, ¿no? Okay. En cierta forma tiene que ver con eso. Ok, Bueno y cuéntanos tú tú tienes es una parálisis cerebral pero cuando uno normalmente asocia parálisis cerebral pues es un condicionamiento motriz fuerte y también a cierto a cierto a cierta limitancia en cuanto a procesos cognitivos y de, de desarrollo mental no pero tú me explicabas el otro día que hay treinta y nueve tipos treinta y tres tipos de parálisis ah, okay. okay okay más o menos son como treinta y tres Y no todos son cognitivos. Hay algunos que son solo motrices. Okay. Entonces, tú puedes tener ahí desde los cuadraplégicos que no pueden mover nada, como un Steve Hawkins, hasta una persona con un, una parálisis leve. Entonces, varía todo. La parte cerebral también influye. ¿Y en el caso tuyo, concretamente, qué...? El mío tiene que ver con una espasticidad Con los pies, con las terminaciones neuro, eh, de las neuronas en conexión con, con los órganos motores, pero en los pies. Entonces a mí me limitó un poco fue el movimiento de los pies, pero, pero el resto no, no afectó nada más. Entonces, por ejemplo, la parálisis mía tiene una particularidad. Tengo una pierna con una rotación interna y otra con una rotación externa. Entonces, okay. es, es muy curioso porque, pues, en la audiencia tendrás aquí médicos que, que entenderán lo que estoy diciendo. O sea que cuando ellos evalúan, por ejemplo, yo soy espástico. ¿Qué significa la espasticidad? Rigidez. Y ese es el tipo de parálisis. Ok. Y a nivel de la de la comunicación en, en, la, en la en la boca también tienes algo la expresión no, no, lo afecta realmente lo afecta es por mi ubicación de mercurio en en Leo y Urano y Urano en Leo. Tiene que ver un poco es con la comunicación. Ah, okay, okay. Sí, pero pero no es por. Y esto eh, es una condición que se da de nacimiento. Sí, de nacimiento. Yo nací teniendo seis meses y medio. Eh, okay. mi padre era un hombre muy alto medía más de dos metros y cuando yo nací cabía en la mano de él o sea, seis okay. meses y medio tú sabes que eh, casi que, que, que el organismo no está para, para dárselo entonces soy el menor de seis hermanos y íbamos a ser diez entonces yo me salvé como en el rango de ese día. antes mío se perdieron como uno o dos. Ok. Bueno, ¿y cómo es la infancia de, de una persona que, que vive esta condición? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Y en qué momento llegas a conocer la astrología? Pues, ¿hacemos un salto grande? <ríe> no, sí, estoy... <ríe> no, no, no, interesante, mira. Yo, en la infancia, mis padres son, o fueron, fundadores de Propase en Colombia, en un centro Ah, sí, no pues, sabía. Yo fui la imagen de Propase los primeros años, los que tienen la publicidad de Propase del año 65, aparece la cara mía en una orquídea. Qué va, no sabía eso, yo, sí. yo tengo cierto contacto con Propase, bueno, para, para la, la gente que no reside en Bogotá o en otros países, Propase es una... Institución que trabaja con, con ¿es, es privada actualmente o, o ya es un no, eso, eso tiene fondos eh, holandeses si sí es privada pero okay. cumple con funciones muy sociales ¿no? sí está, y está orientada a, a niños y familias con personas con parálisis cerebral discapacidad okay. no sabía eso entonces tú... mi, padre, mi padre fue el presidente ¿eh? con el doctor mora y un grupo de 10 familias Del año 65 lo fundaron. Ok, ¿tú tenías cuántos años? ¿7 años? 5 años. 5 años. años, ok. 5 años. Entonces, y eso es muy común, ¿no? Encontrar familias eh, o padres que, que, a raíz de su situación personal, porque no encuentran espacios, generan esos espacios para. para para de alguna forma superar y, y, y integrar a sus hijos a, a la sociedad, ¿no? Claro. Y, y, y, y sobre todo por una cosa, Jairo, porque la mentalidad de Colombia en esa época, ante un problema que era totalmente natural, era muy cerrada. O sea, aquí no había ni la tecnología, no había una cantidad de condiciones. Propaz es un sitio donde hoy en día hacen talleres de Alguna vez me invitaron para dictar algunas charlas, eh, hacen talleres de reincorporación de las personas. Entonces no lo había, no existía. Hoy en día sí hay muchos, pero en esa época no. Entonces usted fue la imagen en los primeros años. Fue la imagen, eh, <risa> sí, los que tenían la publicidad en esa, era la carita mía, en eh, una orquídea y esa era la imagen de... de propase los primeros años, ya después se modernizó. ¿Y tú y tú iniciaste tu vida escolar ahí o...? No, no, yo realmente estuve ahí un corto tiempo, yo entré a colegio regular, eh, entré a, pues en esa época, era uno de los uh -huh. mejores colegios, creo que hoy en día sigue siendo, yo soy del Calazán, egresado al Calazán, siempre uh -huh. estudié con sacerdotes porque... Colegio en el Calazán, Universidad en La Salle. Entonces, ah, okay, okay. Eh, curiosamente por ese lado, ¿no? Entonces, no, yo salí de ahí a un colegio normal. Y eso también ayudó mucho, ¿no? Ayudó Yo pienso que la condición física de una persona tiene que estar en un ambiente normal. O si no, no será. Okay. Okay, okay. Y, y de todos modos, pues, ¿hubo algún rechazo o no? ¿O te sentiste totalmente? O sea, es que no. Yo, yo siento que la parálisis como tal, como, como un instrumento de conciencia, te permite comprender lo que la gente no dice. Y es curioso, porque tú con una limitación física, llámese sordera, ceguera, o parálisis, o cualquier otra... Aprendes a ver la vida de otra manera. Aprendes a ver la determinada de las apariencias. Nosotros pertenecemos a una cultura muy dada a lo físico, a lo aparente. Entonces, cuando alguien no cumple los parámetros, como que eh, intentamos verlo de otra manera. Y esa herramienta le permite a uno ver por debajo de la verdadera realidad. Entonces, a mí me permitió. ...comprender cómo funcionaba el mundo... ...y que el mundo no se podía acomodar a mí... ...sino yo tenía que acomodarme al mundo... ...esto que voy a decir va a sonar un poco feo... ...pero la mayoría de las personas... ...que tienen limitaciones físicas... ...las utilizan para manipular en la sociedad... ...y para utilizarles en su beneficio propio... Okay. ...entonces si yo tengo una enfermedad... ...entonces... Hago sentir culpable la humanidad porque yo la tengo y ellos no. Y manipulo. Ok. Bueno, y eso no solo se a nivel de, de personas sí, con... Lo Oye, eso sí. lo vemos a todo nivel. O sea, una enfermedad... O... Bueno, sí, pero, pero súper, súper el, el aporte que has dado. Pero llegar a esa comprensión de la vida te, te debe haber tomado un proceso. O sea, es algo que hoy actualmente tienes claro, algo que actualmente... ejerces, que, que eres coherente con eso pero debe pero hacer un proceso, como, como toda la vida no unas sí. experiencias que, que te llevan a eso y luego conocer este tipo de herramientas trascendentes o, o, no, la claro, verdad o... es que yo llevo muchos años metido en los temas trascendentes mira yo eh, inclusive Álvaro Malaber que, que lo mencionábamos al principio de la charla por el centro de astrología que él fundó yo lo conozco a hace más de 20 años cuando él era director de AMA, AMA Colombia. AMA Colombia es una institución de origen eh, hindú. Eh, los fundadores son argentinos, o, o eran argentinos, y manejaban toda la línea hindú del conocimiento. Yo ahí conocí a Álvaro, y este estoy hablando de hace más de 30 años, y yo ya en esa época me interesaba mucho todos estos temas, ¿no? ¿Estamos hablando de 19 años tuyos, más o menos? 18 sí, eh, 18. Ponle sí, entre 18 y 19 años, exactamente. Y ahí empecé yo a comprender que la realidad se movía desde otras ópticas, desde otras visiones. Eh, en esa misma época leía yo mucho a Germán Gess, y Germán Gess, desde su visión, le aporta aún un, una claridad sobre lo que es el ser humano como tal. Entonces, eh, fue una etapa muy rica, una etapa muy rica. Después entré a estudiar astrología. Para mí fue el primer cambio radical de mi vida. O sea, yo siempre a mis alumnos les digo, yo era uno antes de la astrología y fui uno después de la astrología. Ese fue el primer cambio. Y después fue cuando empecé a estudiar cábala, y ahí sí fue, pero un cambio. Si la astrología para mí fue significativo, la cábala fue fue algo mucho más contundente. Entonces, sí, como tú dices, ha habido como procesos de conciencia en más de 20, 25 años. Ok. Bueno, entonces entremos ya en detalles. De la astrología okay. ¿Cuándo conociste la astrología? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo, okay. ¿Cómo llegaste a esta disciplina? En el año 86 más o menos Un amigo me invitó Me dijo Oiga, eh, van a dictar un curso de astrología Que nosotros nos lo enseñaron Con otro término Un término francés Que, que es conocido hace mucho tiempo Que es la cosmobiología Yo no sé okay. si tú lo has sí, sí, sí, La cosmobiología tiene origen francés. E integra la energía, el saber y varias cosas. Bueno, a mí me lo enseñaron con ese término. Y eh, mi maestro... Eh, Pero espérate, ¿fuiste con un amigo a una charla? A una... No, él me llamó y me dijo, mire, van a empezar a dictar un curso ah, okay. de cosmobiología le interesa Le dije sí. Entonces me dijo, lo voy a llamar un personaje. Entonces me llamó eh, mi maestro, eh, que es un monje hindú, un colombiano que, que tenía vínculo con los Hare Krishnas, y era un monje de ellos, y aprendió a integrar la visión hindú, la visión energética, la astrología tradicional topocéntrica, y nos las regaló en términos de enseñanza. Por eso la visión es un poco integrativa. Ok, ok. ¿Y ahí iniciaste un proceso en el, en el año 86? En el, entre el 86 y el 87, exactamente. Ahí empecé formalmente. Porque yo antes había explorado un poco eh, pues, con los astrólogos de la época, Mauricio Puerta, había oído charlas de él. Pero, pero tenía como la necesidad de, de llegar a fondo y de comprender cosas. Okay. Bueno, eh, algo que me ha llamado la atención cuando te conocí a ti eh, fue, pues, a raíz precisamente del software, del software que desarrollé, o que que he venido desarrollando, el conocimiento del sistema topocéntrico de Casas. Aquí en Colombia, pues, eh, ha habido una gran divulgación del sistema topocéntrico, especialmente por el el enfoque del sistema GR. Sí. Del cual Álvaro, pues, fue un gran difusor en, en, del 99 al, no mentiras, del 97 como al 2002. Sí. Con su centro iberoamericano, pues, generó una gran difusión. Y ha habido como cierta, mmm, no claridad sí. en cuanto a, a, a, diferenciar sistema topocéntrico de sistema GR. O sea, sistema GR es un sistema de lectura. Sí, sí. Que usa el sistema topocéntrico de humificación de cartas. Pero sí. pues, son, conceptualmente son dos, Dos herramientas diferentes que, que en el sistema GR se usan como si fuera una sola, pero el sistema topocéntrico de casas pues es, es un sistema matemático de unificación que no no necesariamente tiene que estar casado al sistema GR. Exactamente. Eh, es entonces, la... en el caso tuyo, tú conociste el sistema topocéntrico, fue a raíz de tu eh, de tu maestro de la escuela que él manejaba, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Okay. Él manejaba el topocentrismo, pero nunca lo llamó topocentrismo, eso fue lo interesante. Cuando que utilizaba el sistema topocéntrico, cuando vi cómo las aplicaban decía, pero es que esto es lo mismo. Tú... Sí, ¿no? Cuando tú y yo empezamos a interactuar veíamos mucha afinidad. Sí. Y, y poco a poco nos dimos cu dando cuenta pues, que había una diferencia en, en términos, pero la esencia... En semántica, digamos. Exacto, que... en semántica, en semántica. Sí, Pero sí, la esencia sí. matemática y, y lo mismo si se lo, lo mismo. Bueno, y este y este personaje tuyo cómo, cómo llegó al sistema sincrético. <fíjate> Tiene una historia bien simpática, mira Y tu aquí. maestro cómo se llama, perdón, el que se pues no eh, él es colombiano, Enrique Santana en los Hare Él era es un sacerdote, sí, y su nombre espiritual es de Vaquinanda, sí, entonces... ¿Aún vive? Sí, él vive, ya está un poco retirado de todo esto, andan otras cosas, pero hace unos meses lo llamé para darle las gracias y contarle que, que yo me he dedicado a vivir de la astrología y que le quería dar unas gracias, un abrazo porque... porque había sido importante en mi vida. Uno debe reconocerle a la gente cuando le aporta crecimiento. O Entonces, sea, si él vive, no hablamos mucho, no tenemos mucho vínculo, pero, pero es un ser humano. Ok. Entonces, te contado. Bueno, él, digamos que cuando yo estudié con él en el año 86, 87, eh, él... No, perdón, 86, 87, no, 96, 97, que fue cuando yo estudié con él. Ah, okay. Sí, yo no me interesé por el tema antes, pero yo en el 96, 97 fue que, que estudié con él. Eh, yo empecé como a, a hacer mis estudios básicos con él, me demoré un año, se demoró un año dándonos como toda la fundamentación de, del sistema, Y después descubrí que él había estudiado aquí con un personaje que es muy famoso en Bogotá, Humberto se llama. Es una persona que maneja el lo topocéntrico, pero tampoco le dice topocéntrico. Muy curioso que solo la escuela AGR lo como que lo dignifica desde ese punto de vista. ¿Humberto Gómez? Sí, Humberto Gómez, exacto. Okay. Que maneja mucho la parte de la salud. Explorando un poco... él también tuvo vínculo con, con mi maestro, con Enrique. Entonces yo empecé como a hacer el hilo conductor de dónde venía el conocimiento y así fue como llegué a tener acceso también a la información de Germán Rosas y leí todos los, los libros básicos y me di cuenta que era lo mismo, pero era una semántica diferente. O sea, digamos que ustedes utilizan unos términos que se utilizan en el GR, pero que, que son lo mismo a nivel energético. Entonces, hice como una labor de investigación para llegar al origen y me encontré con las cartas de Wendell Polis y todo lo que originó el sistema topocéntrico y me fascinó, me encantó. y dejé de estudiar un poco la escuela porque yo también me había metido mucho con la escuela americana de Liz Green la parte psicologista que también me gustó mucho pero pero no seguí por ahí okay y actualmente eh, o oh, no tan actualmente <ríe> de unos años para acá has tenido contacto con cábala sí sí he okay. sentido ese ha sido otro rompe rompe aguas creo que fue mucho más mira yo sin temor a ofender a nadie yo le digo a mis alumnos les digo mire si para mí la astrología fue un cambio radical la cábala la astrología es solo una partecita de la cábala cuando tú estudias cábala la astrología para poder estudiar astrología dentro de cábala pasan 12 años Entonces, la, la astrología es una parte y la cábala, digamos que me redimensionó toda la vida, toda la vida. Okay. Bueno, yo, yo, yo como siempre pregunto desde la ignorancia, desde el no conocimiento. Eh, normalmente cuando uno habla de cábala o yo cuando hablo de cábala, la primera ¿Sí? asociación que uno tiene es hacia el judaísmo, ¿no? Hacia algo muy... propio de esa práctica religiosa. Sí. Hoy en día, pues, pues más por, por divulgación de medios, eh, veo que muchas personas de alguna u otra forma encuentran en la cábala un soporte, una, un apoyo, una, una respuesta a, a procesos personales, individuales, ¿no? Es, me ha llamado también la atención, no sé, personajes famosos que de alguna u otra forma se vinculan a cábala, ¿no? Pero, pero mm. qué es cábala, Carlos. Yo, yo la verdad, pues te digo sí, sí. preguntas de la ignorancia, ¿no? A ver, eh, vamos a empezar a definir. Es que definir cábala es meternos en un en un tema complejo. Pero el término cábala como tal significa revelación. O sea, eh, cuando tú estudias cábala, estás estudiando la revelación o el conocimiento. de la esencia del ser humano y de la esencia divina a través de las religiones. Entonces, la cara ha sido, como tú bien dices, desde origen judío y eh, está basada en un libro muy antiguo que es el Torah. El Torah es el libro sagrado de la revelación del origen divino. Entonces, como instrumento de, de aprendizaje en el ser humano, pues la cábala incluye varios elementos. Cuando tú estudias cábala, estudias por un lado la yematería, que es como la geometría de los números y las letras, lo que en occidente se llama numerología. Hay uh -huh. una conexión directa con la numerología. Por otro lado, dentro de la misma cábala encuentras el estudio de los arcanos mayores y los arcanos menores, Que estamos hablando de las claves del tarot y de las cartas conectadas con eh, las barajas. Que eso tiene una simbología muy profunda, no es un simple juego. ¿sí? Y por otro lado, otro de los soportes de la cábala es la astrología. Y la astrología vista desde el punto de vista eh, místico. ¿sí? Te pongo un ejemplo. que a mí me maravilló. Resulta que en la astrología tradicional, Mercurio rige a Virgo en la casa 6, ¿cierto? Sí. En la astrología cabalística, Mercurio se exalta en Virgo y te toda una explicación de por qué se exalta en Virgo y no solo lo rige. La casa 6 es la casa de la parte de la alimentación y de la medicina, ¿cierto? Al regir a Virgo en zodiaco Fijo, rige eh, el intestino grueso. A nivel cabalístico Mercurio en el intestino grueso transforma las células del cuerpo para que el ser humano sea otro. Entonces, Mercurio, al estar eh, conectado con el intestino grueso, hace todo el proceso de transformación del kilo y el quimo para que tú seas un ser humano diferente a través del alimento. Esa es una pequeña explicación de por qué Mercurio, en Virgo, se exalta y no solo es regente. Por okay. poner un ejemplo de esto. Ok, ok. ¿Y, y cómo llegas a cábala. ¿Y a cómo esto, aprendes cábala? El mismo personaje que me invitó a astrología, una <risa> me dice... ¿Van a dictar un curso de cada la ¿Le interesa? Y claro, ¿a dónde hay que ir? Yo llegué, mi hoy en día llevo nueve años estudiando y no he llegado a la mitad. Mi maestra tiene 86 años y tiene la juventud de 10 de nosotros juntos. Uh -huh. Lleva 40 años estudiando cada la y no ha acabado. Yo voy llegando un poquito a la mitad, todavía me falta... Eh, de estudios básicos me faltan alrededor de 12, 15 años eh, como para eh, tener la lectura básica pero también llego por un re, por el mismo referido que me llevó a astrología que es también un astrólogo y que empezó a estudiar cada la conmigo pero, pero no siguió, o sea estudiar cada la son muchos los que empiezan pero casi nadie sigue porque exige eh, Mucho compromiso, mucha disciplina. Sí, para para una luna en Aries, por ejemplo, no. Complicado. Una luna en Aries necesita movilidad y rapidez, y los procesos largos lo desesperen. Sí, sí te lo digo yo por experiencia. Entonces, por ejemplo, la cábala, esto es algo que también yo lo comento, porque es bueno que la gente lo sepa. Cuando yo empecé cábala, Yo estaba recién casado, no tenía apartamento propio, no tenía hijos y cada la te da todo en la vida. Y cuando te digo te da todo es, si tú le dedicas tiempo, le dedicas disciplina, tú logras conseguir todo lo que quieres en la vida. Cuando yo empecé cada la, pues no tenía ni apartamento propio, no tenía hijos, no tenía estabilidad económica, pues tenía buenos ingresos. pero no, no tenía la tranquilidad que hoy en día tengo. Cada la me dio todo eso. Lo primero que tú estudias en cada la es algo que, que es muy bello. Son siete pasos que te dan para organizar tu vida, para reorientar la vida. Y te dices, si usted cumple estos siete pasos, habrá empezado bien. Hay una, hay una anécdota que me cuenta mi maestra de un muchacho que empezó a estudiar cada la con ella. Eh, simultáneamente con ella y sus primeras, sus metas en esos siete pasos fue recorrer el mundo y dejó de estudiar la hasta que recorrió todo el mundo dejó de estudiar Kábala? dejó de estudiar cada porque le dijeron bueno, si usted no ha cumplido sus metas no sigue de aquí en adelante y lo hizo literal la meta de él era recorrer el mundo y se fue a recorrer todo el mundo y lo cumplió Y ahí sí continuó. Bueno, aquí viene la, la pregunta que muchos estarán haciendo. ¿Esos siete pasos se pueden conocer? <ríe> ¿O hay que hacer un estudio formal ¿Tú, de tú estudias cada la, sí. okay. Si No estudias cada sí. Si no estudias cala, no te lo permite. Digamos que es como el, el dulcecito que te ponen para saber si de verdad tú quieres. Cuando tú empiezas a estudiar cada, la, eh, lo primero que te entregan es un material que se llama la palabra perdida. En palabra perdida, tú aprendes a conectar el origen de los cuatro mundos y la conexión con uno mismo. Después de que tú lees ese documento y dices, oiga, me gustaría seguir profundizando, te dan siete pasos. Si en siete pasos tú dices, oiga, esto es lo mío, ahí sí ya te empiezan a enseñar cada lado. O sea, es como la puerta de entrada. Ok, pero es lo que... De pronto yo he visto, en, en o que he aprendido con estos espacios, es que no todos los caminos son para todas las personas, ¿no? Sí. sí. Eh, ahorita, por ejemplo, hicimos una una apreciación muy sencilla, una luna en Aries, de pronto no eh, abordar este tipo de procesos lentos, paso a paso, pueden ser sí, es, complicados sí. desde lo emocional, pero no significa que no se puedan hacer. Uh -huh. Sin embargo... Eh, es válido encontrar otros caminos y otras propuestas que generen esos mismos procesos de, de transformación y de logro en la vida. Sí, sí, ¿Sí? totalmente. Cábala te enseña a ser respetuoso de todas las religiones, empezando por ahí. Porque cuando tú estudias mira, mírame, hay algo que me maravilla de Y Es que yo empecé a ver el cristianismo fue por la Cábala, Porque te empieza a enseñar el verdadero significado de la Biblia. La Biblia es un texto encriptado, está hecho originalmente en hebreo. Y la traducción por Yematería, que era lo que te explicaba, tiene una simbología que es muy clara, pero como a uno se lo han interpretado, entonces uno no, no comprende muchas veces, hablo desde el cristianismo, el verdadero sentido de esas palabras. ¿sí? <risa> Eh, a mí a veces me gusta colocar como ejemplos para, para ilustrarlo. Te voy a contar una pequeña neta. Lo primero que a uno le enseña cuando, cuando estudia el cristianismo o la Biblia, y la primera palabra que a ti te dicen es, eh, la verdad os hará libre. Es una frase que sale mucho en, eh, cuando uno estudia la Biblia, ¿cierto?, Pero esa frase en el contexto no te dice nada. Cuando tú la vuelves o la inviertes, encuentras el sentido. Si yo vuelto toda esa frase a nivel cabalístico, la verdad os hará libre y la invierto. O sea, la ignorancia te esclaviza. Eso sí da sentido, Jairo. Porque el ser humano, cuando no tiene conocimiento, es ignorante y es esclavo. De sus propias creencias. Mm, qué chévere, me gusta eso. Cuando el ser humano no tiene conocimiento, está esclavizado a su ignorancia. Y eso me maravilló a mí de la cabra. Que me pudiera explicar el origen de las cosas. Y el sentido de las cosas. Y él se me tiene enamorado. Mira, yo a veces... Eh, Básicamente, mi, los estudios de Kabbalah tampoco es que sean muy complicados, impliquen disciplina. Te dicen, si usted puede dedicar 20 minutos al día y hacer juicioso sus estudios, eh, listo, no hay problema. Pero yo a veces le dedico 5 o 6 horas y quisiera tener todo el día porque no me cansa. Pues tengo que trabajar, mis hijos, mi esposa, entonces pues, eh, ese es un tema. Súper, súper, súper. Eh, ya que lo mencionas, hijos y esposa. ¿Hace cuánto te casaste? Me casé hace nueve años, ¿sí? Eh, tengo dos hijos, el mayor es Juan Andrés, tiene siete años. Y acabo de tener eh, mi segundo hijo, Ángel David, tiene dos meses. Eh, los cumple pasado mañana dos meses. Y... Pues lo que te decía es que me toca repartir el tiempo entre mi familia y mi trabajo. Yo tengo una oposición entre casa 4 y casa 10, y ese es uno de mis aprendizajes kármicos. Dedicarle tiempo a mi familia y dedicarle tiempo a mi trabajo. Uh -huh. Entonces, sí. cada es algo, la, me eso, ha es algo que, eso es algo que compartimos tú y yo. Sí, sí, lo hemos conversado tres veces, ¿te acuerdas? Sí, Esa de, posición es... Es muy es clara una... en ese aspecto de generar ese balance en, en ambos escenarios. Sí, exactamente. Entonces, por eso también yo trabajo independiente, porque tengo muy claro que tengo que dedicarle tiempo a mi familia y que para poder ser un buen padre, un buen esposo, pues tengo que, no solo lo, lo que me encanta, que es mi trabajo y mis asesorías empresariales, sino también la, el tema familiar, ¿no? Ok, súper. Bueno, oye, eh, me quedó sonando lo de cábala Sí. Eh, cuando tú dices, este todo este tipo de disciplinas, por ejemplo, numerología, astrología, pareciera que son, eh, desde el punto de vista Kábala, fragmentaciones de cábala ¿no? no forman parte del mismo estudio. O sea, cuando tú estudias escala simultáneamente, pues estudias toda la parte de yema de altería, estudias la parte de astrología, estudias la parte de claves del tarot, que la gente hace muy mal uso del tema, pero bueno, uno, uno respeta mucho ese proceso, eh, porque la gente está buscando respuestas afuera y todas las respuestas están adentro de la persona aunque no me lo has preguntado pero te lo voy a mencionar las claves del tarot que son mundialmente famosas son herramientas de autocomprensión y de meditación de crecimiento personal y son estudiadas dentro de la cábala como como un instrumento bueno cuando yo te digo fragmentado bueno es que las veo aisladas por ejemplo el caso del, del... del tarot, ¿Tú, tú le pones énfasis al final, ¿no? tarot, el acento sí, sí. además porque es una palabra encriptada tarot cuando tú la volteas se llama rota, y tiene que ver con la rueda de la vida y tiene que ver con los procesos cíclicos del ser humano, pero le colocaron tarot para encriptar la información de las personas ignorantes que no manejaban mucho entonces tiene que ver con eso es rota Eh, si tú lo verteas una palabra rota que viene de rotar, que tiene que ver con, el, con la rueda de la fortuna y tiene que ver con la clave 10, yes, que es el, precisamente la rueda de la fortuna. Eh, okay. Tiene mucha simbología, pero pues para que la gente no empiece a, a curiosear, entonces eh, normalmente los cabalistas encriptan las palabras, los términos, los significados. Y hoy en día, pues, todo eso está saliendo a la luz, ¿no? Sí, claro. La humanidad lo necesita. Okay. La humanidad necesita... Bueno, yo te quería hacer, una, por ejemplo, el caso del tarot, o tarot, sí. tarot. <risa> sí. Eh, por ejemplo, es una de las mancias, pues llevándolo al término mancias, más sí. utilizadas y más generalizadas a... que uno encuentra. Sí. Eh, uno encuentra de todo, o sea, personas pues que son muy superficiales, muy... muy like, que sí, sí. realmente no generan valor agregado, uh -huh. y otras que eventualmente sí son muy acertadas o, o, o, o específicas en esos procesos. Eh, ese es un buen uso que se le está dando la, a la herramienta. O sea, sí es válido desde, desde la visión de cábala Darle ese uso a la herramienta. Bueno, no solo tarot, en astrología, en numerología. A ver... Un... Pues lo, lo, que, lo que muchos hoy en día hacemos, o sea, yo, yo no tengo una formación en cábala y, y, y utilizo la astrología en cierto contexto, ¿no? Sí. A ver, digamos que la cábala es muy respetuosa en ese sentido. A ti no te dice que no hagas nada, pero te enseña el por qué no lo debes hacer, ¿cierto? Pero las claves del tarot... La gente las utiliza para leírselas a otras personas y para darle información. En el libro El valerio del Ser Humano, pues cada quien lo puede hacer. No están diseñadas para eso. Cada clave del tarot tiene que ver con un proceso de tu propia conciencia. Los arcanos mayores, que son las claves del tarot, cada uno te va a hablar de un espectro de tu personalidad que tienes que trabajar tú. Las claves del tarot, cuando tú empiezas a estudiar la tú mismo debes pintarlas. Porque al ir pintándolas, tú estás transformando las células de tu cuerpo a través del color. En Kabbalah, a los 8 o 9 años, hay un, hay un curso que se llama eh, Sonido y Color. Y te enseña a manejar sonido y color para transformar y mejorar tu cuerpo físico. Entonces, el pintar tus propias claves te da la posibilidad de regenerar tu cuerpo y trabajar tus procesos de conciencia. Por eso uno no debe ver cartas que pertenezcan a otras personas. Ese es un ejemplo que te coloco. ¿ves? Uh -huh. Cartas, pero cartas de, del de tarot. tarot okay. De tarot, que sean de otras personas, porque tienen la energía de esas personas. ¿Sí? Carlos, y en el caso de la astrología, por ejemplo, tú, tú, tú eres consultor en astrología, ¿sí? Sí, exactamente. O sea, tú usas un, una... ¿cómo fue que dijiste ahorita? Se me va el término. Una, una fragmentación, no, un, una herramienta de cábala. Una herramienta de cábala. Pero no pero para. no para un proceso personal de crecimiento, sino ya es como algo externo, ¿no? Sí, digamos que cuando a mí me piden eh, consulta astrológica, ya sea a nivel empresarial o a nivel personal, Yo trato de darle un enfoque de reflexión. Digamos que el tipo de astrología que yo practico no es la predictiva y no me gusta y respeto mucho a los que practiquen la predictiva. Yo lo llevo a un espacio de reflexión. Fíjate que los planetas son estrellas interiores. Cada planeta está conectado con un chakra, cada planeta tiene un color Y a nivel cabalístico tiene que ver con la alquimia. Cuando tú hablas de cabal, también estás hablando de alquimia. Y ser alquimista es trabajar tus planetas interiores a nivel de meditación y de reflexión. Cuando tú dices que tú tienes el sol en Capricornio y Casa 2, te está diciendo que tú tienes que aprender a trabajar la practicidad en el dinero sin volverte... Eh, compulsivo, ¿sí? Entonces, fíjate que el sol tiene que ver con el plexo cardíaco, tiene que ver con el color amarillo, y si tú lo tienes ubicado en la casa 2 en Capricornio, tu primer aprendizaje es a manejar el dinero con sabiduría, no con estrategia. Y cuando uno lo va mirando desde ese punto de vista, pues la predicción como tal se pierde porque entra la reflexión del ser humano. Ok. ¿Ves? Ok, ok. Bueno, otra cosita que me llamó la atención de las veces que he conversado contigo es que tú mm, en algún momento me decías que ya estabas autorizado para hablar de esta información. Sí, exactamente. Ya mi maestra eh, este año me permitió... Eh, enseñar Kabbalah. Me dijo le voy a permitir dar el método externo que las personas que quieren entrar en este camino tengan derecho a la información. Los sí. judíos no te permiten estudiar Kabbalah antes de los 42 años. Antes de la crisis de la mitad de la vida. Y yo empecé a estudiar Kabbalah a los 42 años, curiosamente. ¿Sí? ¿Tu maestro es maestra una mujer? Mi maestra es una mujer que tiene 86 años. Ah, okay. y, y todavía no ha acabado de estudiar Cábala, y empezó hace 40. ¿Y es judía? No, es, eh, ella es de... es italiana, es italiana, pero es más colombiana, ella ama Colombia. Llegó a Colombia hace más de 50 años, y, y es colombiana hasta los tuétanos. <risa> hasta los tuétanos. No, cuando te pregunto judío es de practicante de la religión, ¿no? No, no, no, no, no, no. Ah, okay, okay. Eh... Esa es la otra, que cuando tú eres cabalista, tú amas todas las religiones y las respetas. Cuando yo te mencionaba que yo aprendí a amar el, el, el, el, la religión católica, sí, es porque en la, por ejemplo, hay un pequeño ritual que uno hace todos los días, si quiere y si puede, que le permite entender el ritual de, de la misa cristiana. Tiene toda la simbología. Y entonces es bellísimo, y tú entras a mirar textos hindúes, entonces analizas el Bhagavad Gita, entras a analizar textos hebreos y analizas el Torah. O sea, tiene una visión global integrativa. Ok, super. Bueno, Carlos, yo creo que hemos completado el objetivo de esta sesión que era conocer El Detrás de Cámaras de Carlos Cuentas, <ríe> quien, sí. quien nos ha acompañado ya en, en algunas ocasiones en, en este espacio. Este es, como les decía, una serie de, de podcast que vamos en lo posible a seguir desarrollando. pues Inicialmente con nuestro eh, team, ¿no? nuestro staff natural, las personas que de alguna u otra forma están relacionadas o han compartido algún interés o afinidad en así de simple. Pero eventualmente también estaremos contactando e invitando a personas que, que no necesariamente hayan estado con nosotros, sino que sienten alguna afinidad o interés hacia la astrología, no como herramienta principal de su actividad, o, o puede ser, o también complementaria, ¿no? Que es algo que, que me ha llamado bastante la atención en las últimas semanas, eh, conocer personas que usan la astrología sin necesariamente que sea su, Su actividad principal de casa 10, por así decirlo en términos astrológicos. Carlos, pues muchas gracias. Mm, agradecerte el que nos hayas compartido tu experiencia de eh, vida, tu experiencia de conocimientos. Esto de alguna forma enriquece y muestre, eh, nos muestra opciones para, para que cada uno de nosotros vayamos asumiendo nuestro propio camino y nuestra propia, nuestro propio sendero de autoconocimiento y crecimiento. No sé si quieras, mm, o oh, no, sí. Como siempre hacemos, yo yo me despido normalmente y dejo al final para que eh, haga una, una pequeña reflexión que nos quieras compartir, Carlos. Antes de despedirme, no sé si quieras agregar algo. No, yo pienso que, que ha sido una conversación bien interesante. Como tú bien decías, eh, la humanidad necesita esto. Necesita o la astrología o la tabla o cualquier herramienta que lo lleve al ser humano a entenderse, a no depender de nadie. Que ese es uno de los peligros cuando, cuando tú tienes el conocimiento, generar dependencia. Esa persona que no puede vivir sin la consulta del astrólogo, que no puede vivir sin el dígame qué hago, es muy peligroso, no solo para el astrólogo, sino para la otra persona, porque es generar una, eh, un reforzamiento del ego, que no es sano. Cuando uno se cree el cuento, pierde más de lo que gana. Súper. <risa> Hubo dos frases que me gustaron mucho. Yo normalmente cuando, cuando grabo estos episodios o cuando los desarrollamos, pues estoy más concentrado, enfocado en, en generar una dinámica. Y cuando los escucho ya aparte, ya como asistente, como oyente, Encuentro unos tipsitos bien, bien interesantes. Entonces, contigo haré lo mismo. <risas> ok, Carlos, pues agradecerte. Nuevamente, un gran abrazo y seguimos en contacto. Eh, seguiremos ahondando cositas de cábala. Te, te preguntaré ya que está el micrófono. Y para las personas que quieran contactarte, tú tienes un, una página: Carlos Cuentas Astrólogo. Carlos Cuentas Astrología.com. Ah, ok. Bueno, junto al, al podcast, pues, colocaremos el enlace para quienes sí, deseen claro. ya contactarte de pronto que, que quieran o sientan curiosidad de, de ahondar esta información, de profundizarla, pues, claro. eh, eh, si hay una buena sinastría, que te contacten. Será un placer para mí, para poderles dar como la información. Yo creo que estoy en un momento de la vida que necesito dar todo lo que me han dado a mí, y es okay. una obligación. Super. Bueno, entonces yo me despido, eh, dejo al final para que Carlos nos comparta otra reflexión okay. y agradecerte el que nos hayas acompañado en este nuevo episodio del podcast de astrologíasasidesimple.com es es Ya sabes, cualquier inquietud, sugerencia y observación a través del boletín de correo electrónico Si aún no te has suscrito al boletín, en la parte derecha del blog de astrologíasasidesimple.com es es encuentras un texto que dice las últimas novedades en tu email y dos campos en los cuales debes digitar tu nombre y tu correo electrónico y oprimes el botón de suscribirse, esto genera que tu correo electrónico quede alimentado en la base de datos que manejamos en así de simple. A través de esa base de datos es que yo normalmente y periódicamente estoy compartiendo las últimas novedades, actualizaciones, cursos, eventos, conferencias, etc., que desarrollamos en este espacio y también como es lógico pues actualizaciones de contenido ya sean en, en post del blog o, o en podcast como, como es el caso de hoy. entonces agradecerte el que nos hayas acompañado y nuevamente a ti que nos estás escuchando y a ti Carlos también y te dejo para que despidas este podcast, un gran abrazo Carlos bueno ha sido un placer compartir con ustedes realmente agradecerle a Jairo porque él ha sido como un vehículo de apertura para que muchas personas en todas partes del mundo nos conectemos. El conocimiento debe pertenecer a cada quien que lo requiere. Y yo pienso que más que tener el conocimiento, lo importante es poderlo dar. Hay una frase que las personas utilizan un poco de manera errada, que dicen que cuando el alumno está preparado el maestro aparece y es totalmente al revés cuando el alumno está preparado el maestro lo elige eso quiere decir que uno debe hacer el mérito para que el conocimiento le llegue eh, en ese orden de ideas Jairo ha permitido que el conocimiento de muchas personas Eh, llegue todos nosotros y este tipo de espacios lo multiplican, entonces pues quiero enviarles un abrazo, me encantó compartir con ustedes y si hay otra oportunidad pues será un placer para mí, que tengan un hermoso día y suerte.